Qué linda música nos puso DJ Paul hoy en la tarde de Metro. El beso para la madre de DJ Paul que está ahí todas las tardes escuchándonos. Nosotros escuchamos a Morris ahí ahora. Leemos a la gente en metro y medio arroba metro 951.com y los escuchamos en el 4010 7272. Les quería compartir con ustedes mi separación. Después de 15 años de casado y 25 años de estar juntos, vino un día y me dijo: No te quiero más, me voy. Así c a m b i ó mi vida. Muy bien, <risa> Pero muy lo cuento. Estoy saliendo del psiquiatra.、Uh, momento bisagra, momento p a s t i l l a Esto es anteayuda, Peto. Muy bien, anteayuda, no escuchó el mensaje, perfecto. No,、sí. Son 15 años de. Eso meramente.、Eh, te, te cuento, Peto, la chica estuvo 15 años en pareja, 25 casada. Un día le dijo: Se terminó, no mamás, listo. Y la chica estaba saliendo del psiquiatra. No te quiero más, le dijo. ¿Quién a quién? El chico、no. a la chica. Bueno, en general esto está bien. ¿Cómo? En general esto está、sí. bien, digamos. Lo que está bien, hay que ahondar en el caso.、Ajá. El porqué de la separación. Eso es muy importante. Bien. El、sí. porqué de la separación. Hay porqués es e que sirven y porqués es e que no sirven. No, a mí me Así, parece que u l t i a el no te quiero más es un. No sirve. No sirve. No, no, no、Para、te p a r e e nunca. es. Es día, un punto final. No te q u i e o más, pero el no te quiero más es fundamental. Es un punto no, final. No, no, no. Lo que pasa es que llegar de un día para otro y decirle a la otra persona que sí te quiere, eso está bien. Que pero、sí、mira qué fácil es cuando tu mamá te ofrece comida y le d e c e no quiero más. Basta con los ejemplos, Juli, de verdad no、oh, son buenos los bueno, ejemplos. Bueno, no, son bueno, buenos, bueno, no son buenos. Bueno, bueno, me, no son buenos. Me estás censurando no te estoy a paso censurando, de pero, pero no son buenos los ejemplos que das. Estás mezclando、Vos、el estás amor. Estás comiendo tortilla s、sí. y tu mamá te dice te sirvo otra porción, no quiero más. ¿Es un drama? No, no, no, quiero más. t a m b i é n te comiste toda la tortilla. Siempre quiero. Te ofrece una tortilla nueva. Sí. Y. De mi viento. No quiero, más, no quiero más. más. Quiero más. bueno no, no se puede Puedo decir que el amor es lo mismo. No, no se puede con el c i e o No, digo, qué fácil es con、posticera. la comida.、Sí. Ver, la gran c i e a a d e l a n t e Igual、pula. para mí, los ejemplos de Julieta son buenos los martes. Ajá. Los martes son muy buenos. Están haciendo、bien. un boicot contra mis comparaciones. n、no, o n o n o Yo trato de, de, de resquebrajar la relación de ustedes dos. Eso、ah, okay. ah, es lo que t r a t a o de l Divide, divide. Entonces, a veces tiene razón vos. Es así. No, bueno, m a nos vamos a p l a y a r El próximo martes, si、sí. te quiero, no te quiero, no va e l amor, el cariño,、sí. todo eso es un invento de los débiles.、Mm. Entendés,、sí. los débiles inventaron esos, los esos conceptos. No, el ateísmo es otro invento de los débiles. Bien, los débiles, eso es un tema que a mí me apasiona.、Tranquilo, Pero no para es e n tema tranquilo, para tranquilo. otros martes, a ver el de、hoy. exactamente. A ver. Eh, la impulsividad de este muchacho,、sí. si es que dejó a la chica o al revés, ¿eh? el chico, de, créenos, peto, el chico dejó a、ah, la de chica, sí, ¿por sí, qué no sí, me creen? Santiago, ¿qué sé es yo? No v e n g más Santiago, Santiago te voy a decir,、bueno. te, lo voy a, te lo voy a fundamentar,、okay. y la verdad, ojalá te duela, mirá,、sí. eh, Sebastián es la versión berreta de Santiago, bueno,、oh. así. Me, me dolió. así como me dolió. Julieta es la versión berreta de Julia,、okay. no. yo digo está, esto Julieta, no, no, no con, disfruta, con la esperanza de sembrar una semillita en ustedes, el día de mañana en el auto. el Colectivo digan, y si es verdad lo que dijo, y ahí nos cagué. ¡Ah! Ahí nos cagué. No mames, volvamos al amor. Volvamos al amor.、Sí. Eh, está bien la impulsividad, del muchacho.、Oh, no te quiero más. De sopetón. Así bien. Es. ¿Por es, qué? ¿Cuál es el ideal de vida? ¿Cómo debemos vivir? Yo、no、te、sé. traje un ejemplo para que lo entiendas bien. Bien,、oh, soquete.、Hm. ¿Viste cuando estás yendo por una calle y de、sí. pronto estás por cruzar una calle y cuando cruzas viene un auto del otro lado? ¿Sí? ¿Y ahí te das cuenta que era doble mano y no lo sabías? ¿Sí? ¿Viste cómo el corazón se te va a la garganta?、Sí. Así es el estado general. No, general. No, así no. es como d e b e m o s vivir. No, se puede vivir así. No, no, no. Pero medicado. No, qué medicado. Peto, se yo, yo, La verdad, prefiero vivir relajado, tranquilo.、Sí. Muchas veces estoy como decís vos, pero cuando estoy relajado digo, qué bueno vivir así. í v i t e la te a r q u e o l a de l c a Bacarilón? Tener una vida linda, dale, dale. dale. Sí, nunca van a amar de las pampas los antiayudistas, nunca van a s、sí, ¿no? a l i r Sí, amar de las pampas vamos en temporada porque te cobran un fangote.、Ah, Ajá, para que t s d i r Bien, a gastar la guita. ¿Vos a m Beto, ¿vos pediste que la gente te llame? No, sí, lo pediste. Ah, es ya mintiendo. Sí, y la gente te llama. Este fin de semana me iba a ir de vacaciones con mi novia. Si empiezan los cortes, ¿qué hago? Me voy igual, así me cagan las vacaciones los cortes y me quedo. Ahí en la ruta clavado y me cago en las vacaciones. Espero tu respuesta, Peto. Vos ya sabés que te voy a contestar que sí, que te tenés que ir. Sobre todo porque、eh, estás en pareja y empieza a funcionar la palabra corte. c、ah, o、no, Muy bien. Y además, y además porque... no hay nada peor para una pareja que tener problemas de tránsito. No de、no, tránsito de、no. las p o l i c í a s de yogur,、no. sino de tránsito real. De, ir, de tomar mal una calle, de que agarrar una ruta que se coge.、Sí. Ahí la pareja queda al borde. Se hablan de temas que se evitaron en la casa. Sí, sí, sí, sí. Queda... s Queda otra.、Ah, que Herida de muerte、ahí. queda la pareja、sí. Esa situación me encanta. Me gusta、sí. tanto que me haría cagar a trompada. s ¿eh? no. <risa> me encanta. Bueno, le puedo pedir al turco que caga le, a trompa. Le voy、sí. a pedir t e r d a d Se pone a criticar no... a la mamá del otro. Cosas jodidas. Es o porque ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que hay. De verdad. Ajá, ah, pero s u a n d o l e v a m o s ocho horas en el auto con、sí. todos estos de verdad ruta, nos bancamos o no nos bancamos. c a l Si no, no、sí. es amor. Los、sí, lo, lo discos siempre、sí. lo mismo.、Ajá. Bueno, son muchos los c a s Yo n les recomiendo que vaya, vaya. Bien, que vaya. Que vaya y se angustie. Bien. ¿Eh? Sigamos、bueno. con el caso Poroto. Vamos、Pedro. al caso Poroto.、Sí. Poroto es. Le digo Poroto, no es un hombre real, ¿no? ¿no? adelante,、ah, Le digo、sí. Poroto,、eh, su novia era una chica, ya te digo.、Ajá. Divina. La verdad que era hermosa, era un、sí. encanto. Un amor lo trataba. De, de lo de maravilla, siempre atenta,、sí. nunca viste un reclamo de más que yo.、Ajá. Y por otro sentía un ruidito ahí. Pero,、sí. ¿Por、sentí、otro era、ruidito. feliz con ella? Sí, pero sentía un ruidito. ¿Y cuál era el ruidito? No, el ruidito? no, bueno,、ah, muy bien、Ajá. la pregunta, Santi, muy bien. ¿Se va, va? ¿La... Se va, Santi, bueno,、bien. de la voz.、No. Eh, la, la, el r i d o yo le s c o n s e g u í que se separara.、Sí. Que se separara por la duda. Le lavé la cabeza con el、sí. d d ropa. ¡Mentira!、Ajá. Así como te lo creíste vos, se lo creyó él también.、Okay. Pero, ¿qué pasa? Claro, lo que hacía ruido era la vida misma de Poroto, la miseria de la vida de Poroto, pero él no lo aceptaba.、Mm. No, los, no se daba cuenta y yo no se lo iba a decir. No, no era culpa de su mujer si no era de él. No, pero lo que estaba haciendo muy bien Poroto era poner toda la suciedad en la pareja.、Ajá. Porque no tenían hijos. Si no,、ah, dale a los hijos, dale, dale,、okay. dale. dale, dale.、Mm. Pero en este caso no tenían hijos, entonces trasladaba todo a la pareja. ¿Verdad?、Bien. ¿Y yo qué le voy a decir como amigo? ¿Qué le dijiste? Mirá, mirá, tené, es un problema tuyo, no tiene nada que ver, Daniela, en este caso. ¿Te dijiste eso? No, no, separate de Daniela. Y se separó. Separate de Daniela. No, no tan fácil, porque no sabía cómo le daba culpa. Le dije, no, está bien, eso está bien. Igual, no se l g a b a a decirle. Entonces le di estos ejercicios. A ver. Cada vez que ella te hable de un hombre, o te presente un hombre,、sí. o pase un hombre. Vos tenés que preguntarte si garchó con él. No, no, les... no. Peto, no. Es muy fuerte. Vos tenés、no. que imaginarte a tu pareja. ¿Sabes qué? A las m u j e r o No soy un experto en mujeres, pero a las mujeres les gusta un poco que les celen, pero no es demasiado. Estás jurita acá que puede dar fe de、sí, eso. Pero, un celoso insoportable, a la, la mujer de no lo aguanta. No, no, no estás en la calle. Sí, sí. Pero la diferencia en este ejercicio es que nunca hay que ir para afuera. Ajá. Carcomerse por dentro. Bien. Corroerse. Corroerse. Oxidarse.、Sí. Todos, todo por ejemplo, vos, tu pareja, todas las minas que conoces, todas las minas, a todas te las i m a g i n a á s encamándose con él. No no, no, no, sí. Te sí, sí, sí, sí. terminas enfermando, y, Peto. Y, y la enfermas así. Está enferma, sí, señor. Y además,、sí. no solamente encamándose, sino haciendo con esa persona no, no, las cosas no, que no le、no, hace. No, no, no. Este es un ejercicio、bien. hermoso. ¿Sí? Segundo ejercicio. Dale. Este, atención a、sí. las parejitas que、eh, inician por esta época. Sí. Hay que trabajar el concepto de que esa pareja está perdida desde el vamos. Ajá. No, sí, no. no. Desde el vamos. Hay muchas chicas que empiezan una relación así y dicen, qué bien que estamos, pero esto cuánto va a durar. Sí, no, sí, bueno, disfruta... Entonces, ¿la chica te sí. c h i c a t e ayuda? Claro, yo lo que recomiendo es desde el principio, como una joda, como、sí. una joda así por onga, banana,、no. decir, Che, ¿cuándo nos vamos a separar? Che, ¿cuándo nos separamos? Y、oh. todo el tiempo, separarse, separarse, es una cosa. Que está entre nosotros、Bien. siempre. Peto, te voy a pedir para el martes que viene, para el curso de a n t e a y u d a Sé que no te gusta a largo plazo.、Ah, sí, pero... sí, sí, sí, Bien. Que traigas tus experiencias de noviazgo en la adolescencia. Peto, pero... y a n t e a y u d a de la adolescencia. ¿Puede、sí. ser? ¿Cómo no? Bien. Te las traigo el jueves si querés. No, el martes que viene.、Mm. Peto, homenaje va a traer sus noviazgos el martes que viene. seguro que mis n o v i a z o s fueron a n t e a y u d a ¿no? Sí, seguro, seguro.、No. O sé sea que tu vida es a n t e a y u d a Peto. <risa> Faltan siete minutos para las siete de la tarde, veinticinco la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que hoy hacemos puntos de la ciudad gracias a nuestros amigos de Fiat. Punto. Hacemos puntos de la ciudad y primeras veces no vale, no vale sexual. El sexual. No vale de gusto sexual porque si no todos vamos a caer en eso.、Obvio. Entonces vamos a ir a nuestras primeras veces en,、eh, en el trabajo, en, en el trabajo、eh, voluntario. En, sí. en la familia, la primera vez que hiciste algo, la primera vez. ¿eh? Por ejemplo, nunca me e n l e z a r o n a mí. Tampoco, chocó a BG. Y, y tocamos madera también. ¿Ok?、Sí. 4010-7272 para dejar mensajes. Los m a i l s los leemos en m e t r o y m e d i o arroba metro t 951 p u n o c o m Metro 951. Sonido urbano.、Y、metro. Metro. Metro 951. Sonido urbano. Amorcito, no te haces unos mates. Ahora, pero si ya son las ya ha, ya ha, ya ha, ya ha. y media. ¿Y qué tiene que ver? Yo ayer me tomé una a las pero, pero, pero, pero, y lo más bien. A las y lo más bien. Me está s cagando. Ahora para tomar mate nunca es tarde. Unión Relax con menos mateína. Libertad para tomar mate hasta la hora que quieras. Una promo está buena cuando el que gana siempre sos vos. Porque ahora con 5 chapitas doradas de Schneider, te llevas otra cerveza de regalo para compartir con quien vos más quieras. Una promo fácil, simple, como a vos te gusta. l e recomendación p r o h i b i d a su venta a menores de 18 años. Hola, soy a m i l c a r b u s c o traductora que me pase la marcha peronista a g r i m o húngaro? Así puedo cantársela a una prima que es refana del general. Mandar mail a pppperon.isuso.geu. p p, -p, -p Metro y medio Con Círculo Claro, cada llamada que hagas acumula puntos para acceder a descuentos y premios. Con Claro, tienes más beneficios. Es simple, es claro. Vea el partido de t r o Blanca Jiménez quiere donar un pulmón a Sandro La situación económica que estoy pasando No tengo vivienda Por eso es que yo se lo ofrecí Pero usted se lo ofrece para donárselo o se lo quiere vender Se lo quiero vender ah, ah,、eh. Usted precisa Una vivienda y él precisa un pulmón ¿Qué canción es la que más se sabe de Sandro? Sosa, Sosa A ver No lo puedo que ¡Sandro m n d e z hombre! ¡Se está recuperando! ¡Son lo único que. Blanca, que... cante, rosa, rosa para toda la Argentina! a r o s a r o s santos, a n t o s a n a n t o m a r a v i l l o s a Como una blanca, filiosa, como flor hermosa, como solo que debes, o l o a ti. i c a m o ¡Claro! Está escuchando Sandro, Blanca cantándole a Sandro. ¡Vamos! Mi rosa, dame todos tus sueños. ¡Vamos! Vida, nuestro amor no puedo ser. ¡Ay, d o s a í d a m e todos tus ternuras! ¡Me cargo de la emoción! Y así se levanta un país. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de siete a d i El z e Parquímetro. El Parquímetro. Metro uno. Sonido urbano. Aún en la noche. La sangre es más espesa que el agua. Los d u e ñ o s de la noche. El p a r q u í m e t o Dos hermanos, divididos por la ley, unidos por la lealtad, los dueños de la noche. Gran estreno el jueves primero de mayo. Los dueños de la noche, solo en la oscuridad del cine. g a n c i a Movie Mix Sebastián De Caro t a t o Giovanni Cogelera í、sí, s í La combinación perfecta g a n c i a Movie Mix Todos los jueves, en perros de la calle g a n c i a principio del juego o e s te pasa por p l a c i t a l i a s í s í dale, dale, sube rápido No, yo voy corriendo El que llega primero gana Nosotros te damos la energía Vos elegís cómo usarla Megatlón, sponsor oficial de tu esfuerzo. Donde no hace falta cerrar los ojos para soñar. Donde no hacen falta alas para volar. Donde no hacen falta razones para creer. Donde todo es posible. Claro te trae alegría. Cinque du Soleil. Vuelve a la ciudad con su espectáculo más increíble. Venta exclusiva por Sistema Ticketé e para clientes City. Seis cuotas sin interés. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. Comprar un auto con un b a t de béisbol y recién llegado a la Argentina. <risa> el irritable. Sí, por primera vez en nuestro país. El irritable. Esto tiene pimienta, ¿no? Sí, le puse. ¿Y qué te dije de las pimientas? ¿Qué mierda te dije? Te dije que no me gusta cuando nos casamos. s q u e te dice pimienta? No me dijiste. Bueno, debería s saberlo entonces. ¿Qué es irritable, un container de vasos a punto de rebalsar. Disculpe, e p u e d e correr s e un poco que me falta ahí? ¿Querés me c o que me corra? ¿Querés es que, ¿Que, es que me corra? Mira mira cómo me corro, m i r a pedímelo de nuevo, a ver. Te puedes correr. Es irritable, tiene los nervios de acero completamente oxidados. Así que tengo los nervios de acero oxidados, v e n i para acá y c o r r e Y me dijo: ¿Una forma de irse a dormir tenso? ¿Andar a casa de tus viejos? ¿Abrir la puerta? ¿Llegar a la habitación de tus viejos? ¿Abrir la puerta sin tocar? Fíjate con lo que te encontrás y andar a dormir. Y es una situación tensa, ¿no? Sí, a lo mejor están、no. durmiendo plácidamente y no pasa nada. No hace falta. Me gustó el tono de China Zorrilla que tenía para dejar el mensaje. <risa> Chicos, una noticia de último momento a las 7 de la tarde dice que el humo podría volver mañana. No. Me encanta el título, que no dice nada en realidad. El、no、humo podría la... volver ¿Dónde mañana. ¿Qué h o se va a quedar? Nada. ¿A qué hora? ¿Qué le gusta comer? Pero genera cierta angustia, genera preocupación, genera comentarios, genera que、sí. nosotros hablemos. El humo podría volver mañana. Hay focos de incendio ahora en Victoria, allá por, por Entre Ríos. Así que el humo podría volver mañana. Mañana,、sí. Julieta Luciana.、Sí. Mañana yo voy a ir a ver w a t e r w a r l l Waterwall. Waterwall. El desafío más grande de todos los tiempos. El único show en el mundo que tiene una pared de agua de 17 mil litros.、Oh. Es un espectáculo hipnótico, sexy y lleno de energía. 16 cuerpos desafían la gravedad y se baten a, a duelo al ritmo de la música electrónica. Un espectáculo de fuerte impacto visual. Waterwall. Hoy, 8 y media de la noche, en el Teatro Ópera, y va a estar del 22 al 27 de abril. Las entradas están en venta a través de Ticket e k Regalamos dos pares de entradas, nosotros,、Bien. a los dos primeros que lleguen acá a San Isidro, a la calle,、sí. a la avenida, en realidad, Centenario 456, piso 7, ¿ok? Piso 7,、eh, Centenario 456, y se llevan dos pares de entradas para ver Waterworld en el Teatro Ópera, en Buenos Aires, del 22 al 27 de abril. En Skype también puedes llamar por teléfono, solamente tienes que comprar una tarjeta. En Estados Unidos es muy común que se pague en dólares y puedes llamar a cualquier teléfono fijo desde tu computadora. Nada más para lo que estaban charlando recién. Abrazo.